el fiscal Facundo Bondergar. Eh, Facundo, Pablo Cucharini y Julio Santarelli, los saludan, buen día. Hola, qué tal, buen día Pablo y Julio, cómo están, buen día a todos, audiencia. Bien, bien. Eh, fiscal, eh, queremos eh, tener algún dato y que nos cuente qué fue lo que ocurrió el viernes a la noche cuando descubrieron eh, que Felisa Acevedo, una jubilada, eh, había sido víctima de un asalto, había sido agredida. Eh, ¿Qué nos puede contar? Mira, el día viernes efectivamente eh, tuvimos una presencia eh, en, en, ahí en el barrio Palfucurá, en la zona céntrica cerca del Club de Estudiantes, mm. eh, una presencia que fue requerida, bueno, que justamente eh, la nieta de la señora había, se había constituido en el lugar y, eh, bueno, le llamó la atención de que su abuela no le había abierto la, la vivienda, la señora vivía, vivía sola, mm. Eh, recibía periódicamente la visita de su, de, de su hija y de su nieta, ¿no? Su hija justamente también había ido el día anterior y no, no la había podido localizar y bueno, esta circunstancia ya, ya llamó poderosamente la atención, entonces el viernes se eh, hizo ingreso forzado, digamos, eh, a, la, a la vivienda, al departamento, en realidad primero se quiso hacer ingreso forzado, y después se pudieron, pudieron constatar que la puerta estaba abierta, sin llave, con lo cual se ingresó a la vivienda y bueno... Eh, las primeras medidas que se tomaron fueron que tienen que ver con la asistencia de la señora que fue trasladada inmediatamente al nosocomio local, al hospital Lucio Mola, en donde hasta el día de la fecha eh, encuentra atravesando un, un estado muy grave de salud y, y bueno, se hicieron las primeras medidas que tienen que ver con la preservación de su salud. Y bueno, a partir de ahí, ese mismo viernes por la tarde, se se ingresó con la Agencia de, Investig de Investigación Científica y ya se pudo determinar que el móvil había sido un robo. Ah. Así que bueno, a partir de, esa, de, de, ese, de ese trabajo inicial, el día de ayer, domingo, tuvimos eh, un avance importante. La investigación ha de unos testimonios que se, re, se pudieron eh, obtener por parte de la Liga de Investigaciones y con la intervención también de la sección Primera de Policía, y a raíz de esos testimonios se hicieron también, que fueron revelados de manera espontánea, es decir, muy rápido, con lo cual en el mismo día también se obtuvieron órdenes de allanamiento y terminamos la labor la, en, realizando los allanamientos nocturnos para preservar las evidencias que, que teníamos intenciones de obtener y, y también lograr las detenciones de las dos personas que tenían sospechadas del hecho. Ah, o sea que hay, hay dos detenidos por el hecho. Sí, hay dos detenidos, eh, una mujer y un hombre eh, que han detenido como eh, sospechosos en el hecho, y que bueno, esto fue anoche a última hora, con lo cual estamos clasificando la información que obtuvimos, eh, la, mucho, mucho secuestro de material que tiene que ser cotejado por las agencias de investigación científica, porque son más que nada pruebas científicas, ¿no? Mm. Eh, relevamiento de, de rastros, calzados, ADN, todas, todas las evidencias que van a ser eh, producidas, digamos, en, en, en la investigación esta. Mm. Eh, la, ¿Los detenidos son mayores de edad? Son mayores de edad, sí. Mm. Este, ¿Jóvenes o, o...? Sí, son personas, no son... No son jóvenes habitualmente, cuando hablamos de jóvenes hablamos entre 20, 20 años, por lo general no, son personas ya adultas, ya tienen más de 30 años. ¿Y, ¿Y alguno tendría relación con la víctima, con la conocida por lo menos? Sí, sí. sí. Alguna relación persistente había mm. eh, eh, por parte de la mujer. Mm, estamos determinando también porque estamos viendo a ver qué tipo de relación era, mm. eh, si era una relación más fluida... Eh, si bien no era una, una cuestión de, de, de tanta confianza, ¿no? no es que era una relación de confianza extrema, pero eh, alguna relación preexistente eh, posiblemente haya habido, porque también esto ya nos habían marcado los parámetros iniciales en la investigación, porque había entrado con, a la vivienda esa, digamos, con cierta veña de la mujer, porque se les permitió, o sea, no estaban forzadas. Las La, las puertas. Claro, lo que mmm, comentaban los vecinos y vecinas ahí de, de la zona es que Felisa eh, no le abría a cualquiera la puerta. Claro, si, eh, si es una persona era muy cuidadosa. Muy, con... Es muy cuidadosa, sí. si es una persona que, que precavida en ese sentido, sí. tiene muchos recaudos de seguridad en la vivienda uh -huh. y. Y bueno, por eso nos determinaba de que ha ingresado con, o ya sea abusándose de su confianza, ¿no? Engañándola del exterior o, o bueno, o, o, o conociéndolo claro. las personas. Eh, y... Así que, bueno, justamente eso también es otro, ot otra cuestión importante que es que el, el avance de, de, de, del estado de salud de, de, de la damnificada, ¿no? Que incluso eh, si Dios quiere que pueda mejorar, también podemos, es un, un, un centro más de información que va a ser importante el testimonio de ella. Claro. Hasta ahora fuimos recreando las cuestiones sin su intervención, uh -huh. no hemos querido tampoco eh, molestar en esas circunstancias, en, porque está atravesando un momento muy duro. Claro. Eh, incluso, bueno, no. yo en el transcurso de la mañana me voy a acercar al hospital para poder hablar con los médicos, para ver cómo es el avance, ya hemos también instruido al médico forense para que se constituya en el lugar. Y, y poder determinar algunas evidencias que tienen que ver con la con el, con el estado de salud de ella, no el carácter de las lesiones, cómo pudieron haber sido los golpes, a qué se con qué elementos y demás que por el momento nos hemos mantenido con alguna cautela y reserva porque privilegiamos el tema del estado de salud de ella. Claro, eh, fiscal, ya le tomaron declaración indagatoria los detenidos. No, no, no, todavía no lo hemos tomado. Esto fue a última hora de la noche, así mm. que estamos clasificando la información eh, y, y en el día de la fecha seguramente eh, lo haremos en hora de la tarde o, en, o, o si no, si nos apremia mucho tiempo, si no nos alcanza, será en primera hora de mañana. Claro. Eh, pero, pero seguramente que será en el día de la fecha. Claro, y ahí se hace la, la audiencia de formalización seguramente. Exactamente, también. sí. sí. Bueno, eh, bien, fiscal, no sé si quiere completar con algo, sino gracias por estos minutos con Kermés. No, no, por favor, gracias a ustedes por mantenerse en contacto con, con nosotros. Bueno, muchas gracias. Saludos, Bien, la palabra del fiscal Facundo el eh, que está a cargo de la investigación de este violento asalto que sufrió eh, Felisa Acevedo, una